Hvornår es cuando mi nombre florece Que dulcemente veo pronunciar de tus labios Cuando en la tarde moribundo el sol se mete Y a tu llegada lentamente desvanaro Sentí el oleaje de tu pecho y mi insistente Libre presión de un corazón enamorado De igual manera mis sienes viven latentes Guardo recuerdos que me agradan recordarlo. Vives latente, guardo recuerdos que me agradan recordarlo Tú sabes que al despedirte, yo me quedo sumergido En el silencio mi amigo, las despedidas son tristes Es bien y mi mal Es un amor tan grande Es mi bien y mi mal darme dentro el corazón, pero las fuerzas no transforman el pensamiento, las opiniones se cambian con la razón, serán inútiles por siempre los intentos, no podrán hacerte que cambies de opinión. El santo hablará por mí los hechos, contribuyendo que aumente por mi tu amor. El docente hablará por mí los hechos, contribuyendo que aumente por mi tu amor. Tenemos un compromiso Una deuda que pagar tú eres mi bien y mi mal Soy la guía de tu destino Siempre estará vacío Tú puestas en mi lugar Yo cumplo con lo mío Espero hagas va Yo compró con limón espero a